Hermanas y hermanos en el nombre de Jesucristo Les deseo que este día comience bien Yo creo que usted ya ha orado en la mañana, ¿verdad? Se ha dirigido a Dios en oración Lo primero que hacemos cuando abrimos nuestros ojos Estamos con la mente despejada Y podemos entonces comunicarnos a Dios y decirle Gracias Señor por el descanso Gracias Señor por esta noche de sueño de descanso que en esta mañana puedo levantarme bien así mismo a todos, a todos nuestros amigos radio oyentes que Dios les bendiga en esta mañana y he traído para ustedes un precioso salmo el cual en pocos segundos más voy a leer para ustedes tome su Biblia si la tiene sí para que nos acompañen la lectura Salmo 57 dice Salmo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 Cantaré de ti entre las naciones Porque grandes hasta los cielos Tu misericordia Y hasta las nubes tu verdad Exaltado seas Sobre los cielos Oh Dios Sobre toda la tierra Sea tu gloria Amén ¿Le gustó este salmo? A mí me trae mucha confianza si sí, me trae confianza me trae a mí paz al corazón tantas cosas que puede uno encontrar si sí, a la sombra y a la sombra de tus alas me ampararé dice como el salmo 91 no es cierto que con sus plumas nos cubrirá y debajo de sus alas estaremos estaremos seguro sí porque cuántas veces nos sentimos desamparados nos sentimos alejados, aislados dejados de lado, humillados tantas cosas que el ser humano puede hacer en contra de otro ¿por qué eso? ¿pero por qué eso? ¿por qué puede, tiene que ser así? ¿por qué no tiene que eh, a ver darle un abrazo desearle eh, un buen día darle un una palabra de conformidad, de aliento ¿no es cierto? eso debería ser pero muchas veces solamente las miradas pronto hasta ahí llegó todo una mirada media torcida, media enojada con seño fruncido, ¿no es cierto? o una mirada con los labios medios torcidos así como con un desprecio uh, desanima cualquiera, ¿verdad? ¿verdad? ah no, por nadie quiere una cosa de esa no obstante cuando una mano abría, a, a amiga un bra, un abrazo cariñoso, una palabra de conformidad, de aliento ah, bueno entonces ahí tiene ánimo la persona y muestra sus dientes pues aunque no tenga muchos dientes aunque sea la encía la muestra <risa> dando una risa no cierto riéndose un poquito, bueno si sí por eso que la palabra de dios a nosotros nos alienta clamaré al dios altísimo al dios que me favorece dice el versículo 2 de este salmo 57 y él enviará desde los cielos y me salvará y dice aquí de la infamia del que me acosa o oh, si sí, muchas veces ese acoso terrible de desprecio de palabras hirientes no es verdad Sí, bueno, Dios nos librará Dios nos liberará Y esta mañana Quiero que el Señor le dé fortaleza La fortaleza, la firmeza ¿ah? Le dé ese, ese, esa fuerza interior Para seguir adelante Sí, no se desanime No, hay un Dios que nos favorece Amén Bueno, gracias a Dios, gracias a Dios Nuevamente el programa Manantial de Fe Con este su pastor, el reverendo Moisés Salvear Quien se siente complacido delante de Dios De poder estar en la mañana No tan temprano, pero si sí en la mañana Aunque me levanto tempranito Hago mis cosas temprano Y mi desayuno Salgo a ver afuera la calle como está Y... Y en fin, eh, recibir un, un cierto un viento fresco de la mañana. Estaba fresquito hoy de la mañana. Sí, aunque va a ser calor, dicen. No obstante, estimados amigos oyentes, cuando uno también está con su alma puesta delante del Señor, de Dios, el Señor de la gloria, el Señor de todas las cosas, cuando está nuestra alma ligada con Él, parece que todo atrás las cosas que que son feas que nos desaniman lo ¿no es cierto esas cosas que que muchas veces ah, amargan el día ah, pero no, no obstante el cristiano el hijo del señor tiene que enclamar y puede clamar puede orar puede pedirle a dios puede conversar con él como si estuviese a su lado y le recomiendo que en esta mañana sea así Por eso el programa Manantial de Fe es un programa que trae la palabra de Dios, que nos anima, nos fortalece, que nos ayuda y que muchas veces también siempre lo hace. Pero muchas veces nosotros ofendemos y pedimos perdón a Dios y sentimos que Dios nos perdona. Si usted no ha perdido perdón a Dios, tiene una carga muy grande sobre sus hombros. Dígale a Dios. Converse con Él, dígale sus cuitas, dígale sus problemas, también confiase sus pecados y verá como Dios es maravilloso, el Señor Jesucristo a quien adoramos. Traje para ustedes en esta mañana un lindo himno. Ah, un, un himno precioso que traje. No, me voy a poner cara. Bueno. Ya, ahí viene Dani Berrío, pues, trayendo un himno precioso para cada uno de ustedes. El Shaddai, el Shaddai, el Ayon Adonai, siglo en siglo es igual, tu poder y tu majestad, el Shaddai, El Shaddai, El Kamkana Adonai, Te alabaré y te ensalzaré, El Shaddai. Con tu amor y tu piedad, Salvaste al hijo de Abraham. Con tu diestra el mar se abrió, i tu pueblo en co camino La mujer judía que pecó Tu amor la perdonó Y la libertad tu pueblo recibió El Shabbat, El Shabbat, El Ayol Sigle en silo és igual tu poder i tu majestat El xavai el xavai en que can donai Y, y el lavarei ens alançaré el xavai. Tantos años que se habló De la venida del Señor La gente no quisieron ver Ni al Mesías comprender En su palabra estaba el plan Pero no pudieron entender Y su obra se terminó Cuando su hijo expiró. El Shabbai, el Shabbai, el Ayon Abonai. Siglo en siglo es igual, tu poder y tu majestad. El Shabbai, el Shabbai. El xe el xe va, ella jo no ha Si ven siglo he sigual, tu poder i tu manesta El Shaddai Siglo en siglo es igual Tu poder y tu majestad Te alabaré para siempre El Shaddai Fins demà! darte toda la audiencia pero también la palabra de Dios la palabra de Dios que se que voy a leer que un lugar muy conocido pero muy conocido en San Juan capítulo 14 el versículo 1 dice no se turbe vuestro corazón creéis en Dios Jesús dice creed también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera Yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino?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 porque el señor tuvo un encuentro personal con sus discípulos, con la gente que lo rodeaba. Pero mucha gente estaba turbada, piensan pensando, ¿sería el Cristo? ¿Será el Cristo este este profeta o no será? ¿Qué será? Hace tanto milagro, hace tantas cosas. ¿Será que creemos en él o no vamos a creer? Eso decía la gente. Del pueblo israelita. Pero los que no eran israelitas creían inmediatamente. ¿Por qué? Porque no tenían ellos un marco formado de que Dios debería ser así, así y así. Como muchas personas tienen un marco formado en su mente, en su cabeza, en su intelecto o en su fe. Que Dios tiene que ser de esta manera, de esta otra manera y así y así o si no, no Jesús aquí le habló a sus discípulos y le dijo no se turbe vuestro corazón era Dios humanado era Dios que se había hecho carne para poder hablar con la humanidad toda por eso que muchos no lo comprendían cuando él decía yo y el Padre uno somos se está haciendo igual a Dios ¿Cómo puede ser Dios si está aquí, come y duerme y se cansa como nosotros? Sí, porque Dios estaba en Cristo. En Él estaba la doble naturaleza. En ese cuerpo llamado Cristo estaba la doble naturaleza, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Como divino, como el Dios Todopoderoso hizo callar al viento y sosegarse al mar calla y enmudece le dijo el señor al viento y al mar y le obedecieron desde lejos podía sanar porque la palabra de dios en la misma palabra esa que hizo el cielo la tierra el mar y la fuente de las aguas y todo lo que en ellos hay esa misma palabra era enviada para sanar o para resucitar los muertos cuando le dijo a lázaro ven fuera estaba dios mismo ahí la doble naturaleza la naturaleza divina que podía el hacer cuanto él quería hacerlo y cómo quería hacerlo si sí, sanar los lepros dar vistas a los ciegos sanar los mancos los cojos los tullidos los paralíticos los can los, los, los que los que tenían eh lepra en su cuerpo así ¡Ah, y dar la paz a, la, a el alma y también limpiar y perdonar pecados esa era la parte divina la, la naturaleza divina de Dios o de Cristo del Señor Jesús pero la naturaleza humana se cansaba se cansó estaba durmiendo en el barco Se cansó, pidió agua, tenía sed en el pozo de Jacob a la mujer samaritana. así ¡Ah, Y él comía con los publicanos y pecadores. Sí, como un humano, porque en él estaba la doble naturaleza, la divina y la humana. Y Jesús le dijo, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Ahora Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. Cuando Jesús le dijo, que voy pues a preparar lugar para vosotros. Y le dijo Jesús, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, uno de sus de su discípulos, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Ah, aquí está el versículo que muchos decimos siempre. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad es. Y la vida, ah, nadie puede decir eso, que es la verdad y que es la vida, pero sí el Dios Todopoderoso que estaba en Cristo, en ese cuerpo humano, reconciliando consigo mismo el mundo. Y Jesús le dijo, si me conocieseis también a mi Padre conocerías y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Ah, cuando Jesús cuando dijo esto, Felipe, el otro discípulo, le dijo, Señor, muéstranos el Padre, y nos basta, ya, ¿dónde está el Padre? Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Ah, qué cosa, qué, qué, qué demostración más grande y qué revelación más tremenda en el propio Padre, el propio Dios que estaba en forma de ser humano para Él un día en la cruz en el Calvario cumplir, sí, lo que el hombre debiera haber cumplido pero Él lo cumplió por nosotros entregando su vida, derramando su sangre preciosa Para limpiarnos y salvarnos De toda iniquidad y de todo pecado En esta mañana Entrega tu vida al Señor No espere mucho tiempo más Amén, Amén. Sí, Gracias Señor Y ahora en este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Oh, sí, amado Dios de gloria, amado Señor Jesucristo, si sí, yo le amo, Señor, y millones y millones en esta tierra le amamos. Y los que han muerto en Cristo, los que han muerto en su palabra, en su promesa, murieron amándole, Señor. No importando que sus cuerpos fueran quemados, destrozados, devorados por las fieras, muertos de hambre, de sed, de tanto sufrimiento. No le importaron porque murieron en la esperanza de la vida, vida eterna. Pasaron de esta vida a la otra eternidad a esa que usted nos da una vida eterna y lo confiamos Señor y en esta mañana pido por los oyentes para que cada uno Señor tenga esa fe poderosa y se acerque, se allegue porque no sabemos el día de mañana el día de mañana no nos corresponde por eso entregamos nuestra vida a usted Señor y le ruego Señor que en su bondad infinita aquellos que están sufriendo y de dolencias, de, do, de, to, de esos dolores terribles, estertores tremendos, le dé la cura y la libertación y la sanidad, porque usted el Dios de gloria, el Todopoderoso, el Dios de amor y de misericordia. Le pido, Señor, por los que están señor necesitando un empleo, los que están necesitando, Señor, un, eh, una forma de poder ganarse el sustento, que les supla poderosamente. Y también, amado Dios, te ruego por aquellos que en esta mañana deciden de entregar su vida a usted. Y nos bendiga, me bendiga a mí, Señor, con inteligencia y sabiduría para predicar su palabra. Se lo ruego y se lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén, Señor Jesús. Me despido entonces, estimados amigos oyentes, esta mañana, programa Manantial de Fe, Radio Puente Alto, 107.5. Sí, hoy se escuchó muy lindo el programa. Que Dios le bendiga poderosamente. Hasta mañana, el reverendo Moisés Alvear le convida a la iglesia, busque un templo evangélico para llegarse al Señor. Le convido, calle José Victorino Lastarria, número 630, población Pedro Aguirre Cerda, en el segundo sector. Le esperamos con cariño. Amén.